Estamos en comunicación con Guillermo Campana porque el día de hoy se va a estar realizando una movilización en el marco de que se cumple un año de la desaparición de Franco Casco así que por eso queríamos comunicarnos con él, él es abogado y nos va a comentar un poco más de qué trata esta movilización que se va a llevar a cabo, reiteramos el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde. Guillermo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿cuál es el lema de la marcha de hoy, Guillermo? Bueno, hoy se cumple un año de que Franco Casco fue visto con vida por última vez. Este, recordemos que Franco era un joven oriundo de lorenzo Varela, que vino a visitar a su familia en septiembre del año pasado y al momento de querer regresar a su, a su casa este, el 6 de octubre, fue detenido por la policía en, de la comisaría séptima y, y luego, bueno, no, no se supo más nada de él hasta que apareció eh, en el río, ¿no? Este, a partir de eso se generó todo un proceso antes de ¿no? antes, ya de búsqueda se había iniciado... Y de movilización y luego de que nos noticiamos digamos está este, este trágico final tuvimos empezamos a exigir ya justicia este, y hoy en día estamos ya en, con la, en la justicia federal digamos porque es un, todo un proceso de cambio de carátula para llevarlo a, a la calificación de desaparición forzada Eh, y luego que se logró eso, a partir de diciembre del año pasado, el de, de noviembre del año pasado, pasó a la justicia federal. En ese marco nosotros nos constituimos como creyentes en representación de la familia y hoy podemos decir que hemos logrado ciertos avances en la investigación que nos llevan a que estemos muy cerca de poder imputar eh, este delito a, a personal de la comisaría séptima. Guillermo, ¿qué es lo que estaría faltando? Este, no, no, más que faltando, en realidad, bueno, hay algunas medidas que están culminar, que tienen que ver con exámenes y con pericias, que quizás no llevan, no no tienen los tiempos que nosotros no, nos gustaría, que nosotros desearíamos, este, pero es más que nada terminar de cerrar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 Este, señalado a los responsables y de esta manera el año que viene poder llevarlo a un juicio oral y público. Guillermo, ¿cuántos implicados tiene el día de hoy la causa y quiénes son? Ah, bueno, eso, una, eso todavía no podemos decirlo, digamos, porque justamente estamos terminando de recolectar algunas cuestiones predatorias que faltan culminar, este y hasta tanto tengamos esa esa prueba terminada no no queremos dar alguna inf información que pueda perjudicar la investigación este eh, si sí podemos adelan parte todo personal de la séptima este y bueno no no mucho más que eso porque si no estaríamos ya perjudicando este la, la, la investigación no más de uno. Sí, sí, es más de una, más de una. Bien, Guillermo, eh, reiteramos entonces, a las 5 de la tarde se va a leer además un documento con las denuncias, ¿no? Sí, la actividad programada de esta manera, a, la, a las 5 de la tarde va a haber una conferencia de prensa donde vamos a brindar alguna información de la causa, pero donde además van a, a leer algunas palabras la mamá y el papá de Franco, que han preparado para